eh tiene que venir acompañada de un fuerte control sobre esto. Eh estaba Sergio Berni, digamos, reapareció Lato, reapareció Sergio Berni en la mesa de presentación junto a Carlos Bianco, jefe de gabinete y la vicemin y la vicegobernadora Verónica Magario, también es el ministro de Seguridad. Eh, veremos cuál es su rol y cómo lo lleva adelante. Yo creo que después de esto algún tirón de oreja hacia conmigo, Bueno, a ver, al final tanto eliva sed y no pudiste resolver eh nada. no pudiste resolver nada y vino la política, este dialoguista progres eh, acusar a Berni de progresista uh -huh. mientras está haciendo peronismo puro y duro. Sí, eh y, está y se resolvió, o sea, eh dejá de boquear, dejá de ir a la tele y asegura que esto se cumpla. Sí, menos show y más gestión. Menos show y más gestión eh para Berni. Y aquí también se tendrá que involucrar la ministra la ministra de Seguridad de la Nación, Savina Freil, porque en definitiva son anuncios sobre la fuerza de seguridad más importante del eh, país en cantidad, en cantidad. Así que bueno, seguiremos tratando el tema conociendo la opinión de los diversos actores este en la provincia de Buenos Aires, 11:30 de la mañana. Inicio de espacio publicitario.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 FM 89.3 Radiográfica Radiográfica Fin de espacio publicitario Escuchá desde el barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar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 cercano en buenosaires.gov.ar barra unidades febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires ciudad. Víjula Encina. Cine y series en Desde el Barrio. Jamás te amé. Nunca amé a nadie. Estoy podrida por dentro, como siempre te he utilizado. No significabas nada para mí hasta ese momento en el que no pude dispararte. Barbara Stanwyck, Impacto de Sangre de Billy Wilder. Hoy en Desde el Barrio, Especial de Cine Negro. Tomá, pavo, tomá, pavo. Tenemos a uh, Ingrid Bergman, este en desde el barrio. ¿Cómo anda, Biju Lencina? Buen día, Biju. Hola, ¿cómo va? Buen día. Eh, algún, alguien por ahí nos dijo, creo que erróneamente, eh, hoy cine blanco y negro. Y no, cine Yo negro. Yo lo porque pensé que era, claro, vi las historias de Biju. Eh, bueno, imágenes en blanco y negro. Dije, vamos a hablar de cine blanco y negro. Y pensaba, por ejemplo, en Roma y algunas... Eh, experiencias de cine actual pero que se filman en blanco y negro ¿es eso hijo, o es otra cosa? me parece que le pifié es otra cosa es un género cinematográfico que surgió en 40 y duró hasta finales de los 50 principios de los 60 después supuesto como todo género cinematográfico fue revisionado fue reescrito, tuvo sus variaciones en los 90 en el 2000 Pero es un cine que está, digamos, en el periodo clásico hollywoodense y que también tuvo acá varias películas en Argentina. Uh -huh. ¿En Argentina qué, qué exponente tuvimos? Para mí, como digo siempre, la mejor película argentina es una película de cine negro que es apenas un delincuente de 49, dirigida por un pregonese. Después tienen Sangre Negra, de Pierre Genal, que es el 50, eh, No Abras Nunca Esa Puerta, de, de Carlos Hugo Christensen, Los Tallos Amargos, de Fernando Ayala, digo son todas películas que giran entre el 49, finales de los 50, eh, aquí en Argentina, y para mí son las mejores. Uh -huh. ¿Pero qué es el cine negro? ¿Qué es lo que caracteriza al ¿Qué es lo que caracteriza al cine negro? El cine negro tiene como antecedente principal a la novela negra, si ¿sí? viene de la literatura. Ajá. El antecedente principal es el realismo francés de la década del 30-40, que el, el máximo exponente fue Marcel Carnet, pero después tenemos la novela negra típica de Francia, por ejemplo, George Simenon, y de Estados Unidos tenemos a Raymond Chandler, a James Kine, a Dashiell Hammett, y la primera película hecha y derecha del cine en hollywoodense fue el Halcón Maltés, que es del 41, dirigida por John Huston, papá de Angélica Houston y que estaba protagonizada por Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, que en ese momento venía a hacer películas de gángster, nunca había indagado en el prototipo del personaje protagonista que va a generar menos identificación que el espectador. Vieron que, por ejemplo, en la comedia o en el melodrama, en el musical, uno empatiza directamente con el protagonista. En el cine negro, no, o sea, no hay mucha empatía, y además, por lo general, el protagonista tiene un final negativo. Cárcel, muerte, y lo que lo caracteriza también al género es que el espacio predominante es un espacio urbano, son los suburbios de la ciudad, los órgenes, hay mucho conflicto entre el universo de ley y el universo fuera de ley, delitos, crímenes vinculados con la dimensión económica y tenemos el lugar de la mujer que es el de la femme fatal. Mm. Uh -huh. La femme fatal nace en el cine negro. Bien. Encanto, erotismo, misterio, personalidad, la mujer resuelta, dominante, está en el cine negro y también es un tipo de mujer que nació a partir de, del proceso de emancipación femenina de posguerra. Claro. Sí, además, un, un momento, los 40, a los 50, donde tanto la temática bélica eh, como el, el, el boom de, de, de, de la era dorada y del consumo y de mm. las producciones cinematográficas dieron un, un contexto al cine negro impresionante. Además, la historia del cine negro es la historia de inmigrantes, como estás diciendo vos, la posguerra. Piensen que... Eh, los máximos exponentes directores de estas películas son Fritz Lang, Michael Curtis, Robert Siodmak, Otto Preminger, Jack Torner, que eran austriacos, alemanes y franceses que llegaron escapando de la guerra y de la represión a Hollywood. Claro. Se ponen a filmar ahí. Estaba todo mal. Digamos un mundo que se venía <risas> abajo, vengo escapando de la guerra, este que plasmarlo y salía el cine negro. Claro, y aparte es un género que va a poner en evidencia la corrupción de las instituciones. Uh -huh. Acá no hay morada, la no hay moral, hipocresía, claro el individualismo. O sea, es un mundo no deseable. Sí, sí, claro. sí. Eh, me hace acordar a esas imágenes y vi, creo que vi muchas más parodias del cine negro que de cine negro. Uh -huh. De esos callejones con humo, eh, de los suburbios de Estados Unidos, no algo por el estilo. Exacto, mucha lluvia, mucho piloto, eh, mucha fotografía eh, casi expresionista podríamos decir. Me refiero a el, el de hecho el expresionismo uh -huh. es un eh, estilo cinematográfico que viene de Alemania y piensen que los los la gran mayoría de estos directores eran alemanes. Entonces vienen con esa tradición de vieron cuando tenemos todas las luces apagadas a la noche en casa y por ahí prendemos una vela y cuando nos miramos en el espejo es como que hay un contraste de sombras y de luces muy sí. fuerte y tenemos un aspecto deseable porque es como que es feo lo que estamos viendo, muy enigmático. Ese estilo es lo que se ve en estas películas, lo enigmático, lo misterioso, pero que al mismo, tiene, al mismo tiempo tiene mucho encanto, seduce la imagen. Claro. Sí, además con la posibilidad de contar con Eh, no solo en el cine sino también en, en la literatura con grandes autores con grandes personajes de, de bueno de, de, de la serie negra misma eh, digamos Philip Marlowe qué sé yo eh, como eh, ese ambiente es, eh, es genial para el momento creo que es lo que más quedó de ese momento ¿no? Es lo que más quedó y también es eh, un cine que trató de romper una barrera, porque recién dije, bueno, es la historia de los inmigrantes, es la historia también de la posguerra, pero también es un género que está atravesado por un código de regulación cinematográfica que fue el código HAX, que eh, fue establecido en la década del 30, pero se aplicó en el 34 y recién se levantó en el 67. O sea que cuando surgió el cine negro en la década del 40,